11 de la mañana, 39 minutos. Y tenemos un bonito plan para mañana aquí en La Tribu, como ya te contamos a las 9 de la noche, tenemos No Lo Tomes a Mal. Pero si venís antes, y si venís a las 7 de la tarde, en nuestra casa se presenta la serie de 10 cortos titulados Ley de Ventaja, realizados por Natalia Laclo y Julia Martínez Heyman. Son micros audiovisuales que proponen explorar desde una perspectiva de género de qué manera la apropiación de la práctica de fútbol configura una forma de emancipación en las mujeres. Aquí está con nosotros... Un ...una de las realizadoras entonces... ...Natalia Laclo, ...directora de los mic microprogramas... ...te damos la bienvenida Natalia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Tenemos también la suerte de estar con Aldana Cometti Ella es futbolista central de la Selección Nacional ¿Dije bien tu apellido? Sí, Cometi Perfecto este, Y además, bueno, labura en una mercería en Almagro Ya nos va a contar por qué no puede dedicarse profesionalmente Al fútbol en términos de ingresos Bienvenida también Hola, ¿qué tal? Saludos a todos Hasta ahora solo contamos como un puntapié inicial De qué cuentan estas historias Pero ¿cómo surge la idea de Ley de Ventaja Para pensar la práctica del fútbol como emancipadora? Bueno, eh... La idea nació jugando, ¿no? tanto Julia que Martínez Heyman como yo eh, jugamos al fútbol de manera recreativa y bastante mal eh, pero bueno, empezó ahí y la idea era tratar de contar eh, a través de los microprogramas 10 historias de 10 mujeres que fueran eh, bien diferentes entre sí y que eh, jugaran el fútbol en distinto nivel en distintos lugares eh, entonces que sea un día en la vida de una mujer que juega el fútbol la mostramos en su ámbito cotidiano Eh, ...yendo a jugar el partido... ...y jugando al fútbol. Uh -huh. eh, ¿Y qué prácticas emancipadoras... ...fueron encontrando en el contar esas historias... ...más allá de un momento de diversión... ...o de práctica deportiva, no? Bueno, depende del caso... ...son bastante diferentes... ...en algunas, yo creo igual que en todas... ...hay como un momento emancipador... ...porque la práctica del fútbol está... Eh, ...ligada en el, en, en el imaginario... Al, ...al mundo de los varones... Eh, pero bueno, depende de, en, en general, en las generaciones más grandes Es un a nivel más, más consciente Y por ahí es más intuitivo En las generaciones eh, Más chicas uh -huh. Preguntarte, Aldana, entonces Como futbolista, ¿cómo empezó tu carrera? Y darte cuenta que querías dedicarte a eso De manera profesional, llegar a la selección nacional, por ejemplo Bueno, empezó con mi papá y mi hermano Jugando En el parque, cuando era muy chiquita Ellos dos son muy futboleros Entonces, yo para... Ser la, la nena de papá me, me prendí a eso y me gustó y paso a paso me, me fueron llevando a distintos clubes. Primero jugaba con chicos y hasta que descubrí que podía entrar en un grupo femenino y fue lo primero que hice y me encantó y seguí hasta el día de hoy y jugando al fútbol así en grupos femeninos. ¿Ves muchos prejuicios con respecto a las mujeres en el fútbol? Sobre todo, digo cuando eras más chica y por ahí tenías que jugar con los pibes, cosas que se dicen, esta cosa de, de que por ahí es medio, eh, medio macho, esas cosas que se suelen decir cuando una piba juega al fútbol, le gusta y tiene ganas de hacerlo habitualmente. Sí, obviamente, siempre sos la machito o la pibe o lo, lo, los distintos apodos que te ponen, pero a mí no nunca me importó y siempre me gustó el deporte y siempre me gustó competir y Mucho más si era contra con chicos porque aprendes más, ya que es más es distinta la fuerza, la velocidad, el tipo de juego. Y sinceramente no no, no influía en mí la, las distintas cosas que me dijeran. Uh -huh. También es interesante pensar si viste cambios en todo este tiempo con respecto a eso. Si los hombres fuimos aprendiendo un poco a entender que las mujeres claramente podían jugar el fútbol, hacerlo como les gustara y que no por eso teníamos que prejuzgar nada, ¿no? No, obviamente, hoy en día el fútbol femenino ya está incluido en la sociedad. Ya no es algo de otro planeta que una mujer juegue al fútbol acá en Argentina. Eh, se fue aceptando y cada vez hay más campeonatos femeninos en los distintos lugares donde habitualmente jugaban los hombres. Eso es un gran avance para nosotras y para el deporte en sí. ¿Por qué es difícil dedicarte profesionalmente y poder cobrar por eso? Eh, es una gran pregunta, no... Está todavía esa diferencia entre el hombre y la mujer a nivel clubes o a nivel selección de no tener la, o sea, la misma visión de si un hombre puede jugar, porque una mujer no? Eh, se hace difícil porque no, no lo aceptan o no, se, no quieren invertir en algo que capaz no les dé el resultado esperado. Uh -huh. Entonces van a lo seguro que es a los hombres y todavía yo creo que no ven el potencial económico que podrían llegar a lograr con una mujer se suma a nuestra mesa también y le damos la bienvenida a la otra realizadora de los documentales, aquí está con nosotros tu nombre por favor, que no lo tengo sí, por aquí mi nombre es Julia Ah, Martín Julia, Heiman. Julia Martínez Heyman bienvenida entonces gracias. Eh, le preguntábamos recién a Aldana también por esa práctica emancipadora que ustedes fueron uh -huh. notando a partir de las entrevistas ¿cuál es tu punto de vista al respecto de esto? Eh, bueno, un poco lo que comentaba Aldana, digamos, me parece fue interesante en el recorrido que hicimos con 10 mujeres diversas ...ver cómo para cada una de ellas... ...tenía una significación diferente el fútbol... Eh, ...digo por ejemplo para Kiara... ...no sé si ya la, la mencionaron a Kiara... ...que es una niña de 8 años... ...que llega digamos al fútbol en otro momento... ...en un momento en que ya está más instalada... La, la, ...la posibilidad de la práctica del fútbol para las mujeres... Eh, ...digo Aldana que es eh, esta generación intermedia... ...tenemos a Mónica Santino... ...que es una referente de las, de las primeras mujeres... ...que se atrevieron eh, a jugar al fútbol... ...entonces me parece que en ese recorrido de 10 mujeres... Vemos este cambio que están que estaban comentando, ese recorrido, digamos. ¿Qué circulación va a tener este material? ¿Cómo se lo va a poder encontrar la gente más allá de mañana aquí en la tribu, en la presentación? Bueno, vamos a... En principio, este proyecto lo hicimos en colaboración con la Universidad Sarmiento y a través del AFCA. Eh, ...de los fondos concursales del AFCA, de los FOMECA... Uh -huh. eh, ...por lo tanto va a salir la señal... ...del conglomerado de universidades del Conurbano Norte... Eh, ...donde está la Universidad Sarmiento... ...y lo hicimos con el Canal 4 de Bar de Ajó, ...a través del AFCA... ...así que allí también va a tener visibilidad... ...y bueno, por supuesto para nosotras... Eh, ...la mayor llegada que tenga, mientras más se vea mejor... ...así que va a tener también difusión en la web... ...y seguiremos buscando espacios para... Para compartirlo. Interesante esta mención con respecto a los fondos de fomento del AFCA que permitieron, entre muchas otras cosas, por ejemplo, eh, la realización de estos cortos documentales. Hoy que se va a defender la ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá de todas las problemáticas que hemos dicho en todo este tiempo, de los problemas de aplicación de la ley, de que no es únicamente los fondos de fomento la distribución del espacio radioeléctrico en Argentina, con todas esas críticas sabemos que el piso ha cambiado y que es importante poder defender que puedan seguir sucediendo cosas como esta, como ley de ventaja que nos sirve ahora justo como un ejemplo puntual de lo que puede ser el recurso del Estado puesto en la realización de ideas de la sociedad, justamente. ¿Qué imaginan para mañana? Porque además de poder ver los cortos, vamos a estar charlando con gente aquí, con distintos docentes. ¿Cómo imaginan esa charla posterior? ¿Qué les interesaría que ocurra acá en nuestra casa? Eh, bueno, en principio tratamos de, de, de buscar un panel que pudiera comentar los, los micros desde distinta, distintas perspectivas. Entonces llamamos eh, a Nora Domínguez, que es la directora del Instituto de Género de Filo, eh, para que haga un comentario. Después, por otro lado, a... Juliana Román, que es una exfutbolista y que también es eh, parte del proyecto del de, de fútbol de mujeres de la Villa 31, que tiene Mónica Santino. Eh, y Alba Rueda. Y Alba Rueda, que es del colectivo 100% Diversidad, y bueno y también hay una protagonista de ese colectivo en, en uno de los micros. Muy bien, con toda esta gente mañana entonces celebrando desde las 19 horas en el bar de la tribu Lambaré 873 la presentación de esta serie de 10 cortos ley de ventaja que se proponen explorar desde una perspectiva de género de qué manera la apropiación de la práctica de fútbol configura una forma de emancipación en las mujeres. 7 de la tarde y luego el panel de debates una vez que hayamos visto los cortos. Yo les traigo acá una discusión que hubo al interior del colectivo de la tribu en el intento de armar partidos mixtos y demás y se armaron discusiones donde obviamente muchos fuimos tildados de machistas, por decir que no podíamos poner todo en la cancha jugando en el mismo equipo o contra mujeres, que no patea con la fuerza que podría, no pone la pierna con la fuerza que podría, y fue todo un debate al interior del colectivo, así que imagino que pueden tomar esa discusión este para mañana y decir que en esta casa, donde se dan muchas prácticas emancipadoras, también hemos tenido esos debates. ¿no? Muy bien. Esperamos que así sea, que participen, eh, eso tanto hombres como mujeres, que participen y bueno, tengamos un debate eso en torno a lo que a lo que significan estas prácticas. Igual miro a nuestra productora, Analia Fernández Fuchs, porque con ella lo discutíamos. Aldana me dio la razón recién, eh, cuando dijo que cuando ella jugaba con chicos también aprendía porque es otra la fuerza que hay que poner y demás. Bueno, el tema es que vos puedas pensar eso, no porque es mujer o porque es varón, sino porque hay una cultura que hace que los hombres jueguen desde el que, Se pueden parar y en general a las mujeres les reserven los lugares de jugar a ser grandes, ni siquiera les las saquen de, de, de afuera de la esfera del juego físico, ¿no? No te quepa la menor duda que trabo con Aldana y salgo volando yo ahora, ¿eh? Hace 10 años que no juego no, la pelota. No te la menor duda. Mañana, entonces, estamos celebrando Ley de Ventaja a las 7 de la tarde aquí en el Bar de la Tribu. Nos han visitado Natalia Lacroix, Julia Martínez Heyman, realizadoras de estos cortos, y Aldana Cometi, futbolista central de la Selección Nacional, y que tiene que laburar en una mercería porque no le pagan. Mijo. <risa>